sí, pero está aprendido. Sí, maestro, ya hicimos todas las Estamos pruebas. En el aire. ¿Cómo está maestro? Muy bien, buenas tardes aquí, este ahorita nos perdonó la lluvia porque pues está lloviendo como dicen, ni los calzones se alcanzan a secar. <risa> Ahí pueden revisar mi estado. Me pensé mucho para poner ese estado, maestro, pero es que La verdad ahorita andamos sufriendo con eso de que se seque la ropa y luego comienza uno a oler a humedad. Sí, la verdad. Cosas a muy viejo. extrañas. No sé, cosas muy extrañas. Pero bueno, ya estamos aquí con una humedad tremenda. Sí, se siente como que al rato va a caer un tormentón. No, ahorita le digo a ver qué dice nuestra aplicación del clima que de repente. Que siempre no es, falla. De repente no es tan certera, pero lo intenta. Pues no, fíjate que hoy dice que, que no va a llover. Yo estoy tramitando ya traer unos meteorólogos suecos, esos no le fallan. La verdad <risa> es que ellos son muy a, acertados con eso. Oye, pero de verdad, hoy dice que no va a llover. Eso quiere decir que va a llover. <risa> <risa> pues es que se siente mucho calor. Hoy mm. que ya llegó Víctor. ¿Baja maestro y le hable o...? o no, ya están. tenemos un emisario ahí abajo. Ah, <risa> perfecto. Ah, pues que se pase entonces, acrítenle sí. al invitado. Avanti. Ok, pues ya estamos aquí, maestro. Eh, ya llegó nuestro invitado. Eh, estamos en el programa número 242, maestro. ¿Dónde uh -huh. sucede? Casi hasta Vargarda, Suecia. Borgorda. Borgorda. En los países escandinavos. <risas> somos Ajá. internacionales. Ya estamos pues hasta los países escandinavos. Países sí. Y espero que no se hayan dormido, pero si ya se durmieron, pues los que vean el. El Potter. podcast y ey, no sé si todavía lo estamos subiendo a Spotify, pero adelante, Víctor. No nos hemos actualizado. estamos <risas> en eso. ¿A dónde vas? Con... No quieres salir a pizza? cuadro. ¿Por qué no quieres salir? Llevándola. Ah, yo creí que tú lo habías quitado intencional. No, me enredé. Y estás? se acuerdan del dicho que dice el que se mueve no sale en la foto. <risas> ¿Cómo estás? ¿Cansado todavía? Pero mucho, bueno, mucho. pero para eso estamos aquí, para dar el recuento de los daños El corte de caja Del, Ah, ese había estado bueno <risa> <risa> <risa> Hubiera estado, no, fue muy bueno, pero hubiera estado mejor si no hubiera llovido Sí Ay, la verdad pero es que sí déjeme. ese corte de la lluvia es benéfico Sí, los, ¿no? sí y, Sí, y la verdad es que, que no hay que quejarnos pues de, de que sí. llueve pero sí pasan muchas cosas raras de repente, tampoco bueno, no? La lluvia, yo creo que para que pasen cosas raras. <risa> Eso es con no el apagón. Llover. Lluvia, sí. Eso es con el apagón, ¿no? Ah, también, también, también. también sí, pero también. bueno, estamos en el equipo completo. ¿A quién le faltan sí. saludos, maestro? A Sergio, pero no sé dónde anda. Anda fugado. Sí. Anda huyendo de... de la ley. Sí. Ay, qué emocionante. <risa> Creo que se iba a ir a Pekín, no estoy seguro Pues regresaría sus a sus orígenes A Shanghai <risas> pues Le mandamos saludos y nos escucha el señor Sergio Fong Y pues le agradecemos a todo el mundo que nos escucha sí. A nuestros tres escuchas <risas> eran, eran dos, ahora son tres, ahora ya sí. le vamos ganando <risas> Queremos saber todo lo que ocurrió en el Festival de la Cerveza Visto de alguien que fue expositor, que ahí medio organiza medio vende, eh, medio mojado, medio de todo un <risa> poco. Sí, y ya nosotros diremos cómo lo vimos como público. ¿Qué? Okay. <risa> sí, es que hay dos versiones, siempre hay dos versiones. Pues mira, como expositor digo cada año se solidifica más el, el proyecto. Eh, digo, ahora esta, esta, este fin de semana hubo dos tormentas mm. fuertes muy fuertes y a pesar de eso la gente asistió, la gente volvió o sea, hubo quienes llegaron se fueron con la lluvia y volvieron más tarde, hubo quienes llegaron se quedaron a pesar de la lluvia y siguieron disfrutando, digo confiaron en la infraestructura del festival porque es eso, ¿no? confiar en que no te vas a mojar o te vas a mojar lo menos lo posible, menos posible. Eh, ha habido eventos que han padecido el tema climático justo aquí en el estado un evento que es, es muy grande, muy fuerte y en dos ocasiones han tenido eh, complicaciones por el Ajá. tema del clima sí, no voy a decir eventos pero también tiene que ver con la cerveza sí. y Dicho uno, te diría que prácticamente costó la organización. Después de eso ya no se llevó a cabo. Entonces, pues creo que, creo que el saldo es muy positivo. Estoy seguro de que habremos de disfrutar de la novena edición. Primero Dios oh, Festival de... La es bueno, empezamos de con las buenas noticias. Eh, la respuesta de los expositores ha sido muy buena también. Fíjate que siempre, todos los años hay como esos detalles de... No, es que esto, no, es que esto... Otro, es que no, no es vendí, sí, es sí, que sí, no sí, había sí, gente... Sí, sí, sí, es que la gente, es que... A mí me encanta ir porque es una, opción, es una, es una oportunidad pues, para su, saludar a grandes amigos... Y hay hacer gente, nuevos... Hay gente que viene año con año, con año, con año... Incluso este año... Por ejemplo, la china que normalmente nos acompaña, este año no nos pudo acompañar por temas de su chamba. Uh -huh. Ella hubiera querido venir, siempre es parte fundamental del, del equipo de Barrio Chico. Este año me dijo, y ahora sí se me complica uh -huh. porque tengo un evento acá. Pero vino gente a buscarla porque además pues, ese es como, eso pues, es parte de, ¿no? A ella, a Máximo, que es el hijo de un gran amigo también que nos ayuda. Eh, hubo quien oye oh, el vendedorcito y no pudo pues, oh, no venir ahora <risa> este año este pero está bien chida esa parte de bien, es que es sabes que? que era lo que platicamos la vez anterior que mm. no es nada más ir a probar cerveza o sea es mm. la gente que ya conoces y que coincides con ellos ahí y que a lo mejor hace un año que no los ves y llegan y te saludan como que se vieron ayer, claro, no entonces claro. eso es parte como Incluso de lo... Incluso amigos chido. del medio cervecero que de repente dejas de verlos, no solo un año no hay otro buen amigo que, que lo vi, tenía desde poquito después de la pandemia que no lo veía, o sea yo lo veía, veía sus publicaciones él veía mis publicaciones, cosas así este, pero de él pasó un suceso muy fuerte en su familia, uh -huh. y de alguna manera ha encontrado en la cerveza la manera de, de salir adelante, ¿no? de, de, de resolver esta catarsis, de, le sirve de catarsis, y lo vi y nos pusimos ahí hasta a chillar un poco, pues no. porque nos acordamos y platicamos, y me dijo, este, pues que, la, que me dijo, güey, en verdad no sabes cómo me ayuda a venir a este tipo de versos porque porque me acuerdo de muchas cosas y Platicas. las disfruto y está bien chido y dije, güey, pues que bueno, a mí me da mucho gusto verte y ver pues que estás echándole ganas, chingadazos sí, sí, sí. y pues que la vida sigue, ¿no? Este, y así, híjole, te pudiera platicar un montón, ¿no? Como dices, gente nueva, eh, expositores, muchos expositores Nuevos, bueno, en realidad no tantos nuevos, porque pues, pues una sí, vez. sí, yo vi que, muchos que ya. Una vez que, ex, que vienes como expositor, ahorita no está Jenny para, para que me lo confirme, pero ya más de la mitad del festival está reservado para el próximo año. Me entonces, imaginé que sí. Entonces, este, todos así como de, oye, ya estamos levantando, pero quiero este Asegurar lugar mi para el siguiente año, o quiero ahora este de allá, o así. Ajá. Este habla bien de la organización que, que tiene, que encabeza Jenny, que también la neta este, cada año se le pune, echa más, sí, se cubre y va aprendiendo y está bien chido. Yo me acuerdo, pues la primera vez que yo formé parte, que fue en, en el 2017, <coughs> estaba platicando de ...de los sonidos Satanás... ...yo los acababa de ver en, en un evento... ...que también fue cervecero... ...y que fue la última vez que se llevó a cabo... <risa> este, ...y me gustó mucho y me creo que fui a... ...empecé a... a ...conocí a Jenny y empezamos a platicar de su evento... Uh -huh. ...y le dije... ...oye, me gustaría que vinieran estos vatos... Y dijo, pues... ...nomás que no tenemos presupuesto... ...y dije, pues vamos, vamos trayéndolos... ...y los trajimos... ...y pues ya desde ahí de hecho... He visto varias fotos de así 2017. Sí, 2005, sí, yo también ya vi varias. Y está bien chido y cómo ha evolucionado de, de cuando se llevaba a cabo. Bueno, la primera vez que se llevó a cabo fue ahí en el andador de de Tlaquepaque, que uh -huh. yo no estuve, pero me han platicado que fue un tormentón, que Qué raro. que todos nos <risa> se, se empaparon, que no había baños, que fue un desorden muy ordenado. Después ya fue acá en la pila seca, que también eh, esos, esos fueron de solo un día mm. eh, nos llovió en todos pero llovía en la noche ah, cuando okay. ya se estaba recogiendo todo fue un día o fueron dos días ni me acuerdo ya pero yo me acuerdo que llovía en la noche entonces no afectaba mucho no fue de un solo día un solo día, ¿Sí, también? Un, un solo día. Ajá. Este, y luego ya después el municipio tuvo a bien decir oye pues está la plaza acá enfrente Mejor no, no te hacen? compliques. Porque acá era un desorden que luego llegar en la mañana y pedir, bueno, se pedía que se, se retiraran los coches del estacionamiento. Ah, para que tuvieran había, todo el espacio. Había coches que el municipio tenía ahí en mantenimiento, pues no se podían retirar, entonces había que pedirle a la gente que tuviera cuidado con, con los coches, que no se fueran a rayar, que no se fueran a, a recargar, ¿no? De repente pasabas. Y tenía la gente ahí los platos. La la <ríe> pues es que para eso son los carros <ríe> estacionados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no había tampoco mesas, no había sillas. Yo me Ay, eso que es genial. Me acuerdo que yo en una edición, no sé en cuál, pues llevé unas sillas, unas mesas plegables y unas, unos banquitos. Entonces, pues la gente ahí hasta hacía fila como para sentarse un rato. <ríe> ¡Qué lindos! Este, y ahora, pues no, ¿no? El no. lugar está mucho más adecuado. Sí. Eh, alguien por ahí escribió de en los comentarios de que no pues es que renten un megatoldo. Pues es que el toldo que se renta es el que el más grande que hay sí. en el mercado que nos alcance. O sea, habría que rentar un. Yo creo que el siguiente sería un toldo que abarcara toda la plaza. Pero no Uy. me imagino cuánto cueste, ¿no? Ajá. O sea, lo tienen, en el bajío hay un toldo ahí inmenso, uh -huh. pero ahí está, no se mueve, o sea, está ahí Es que también ahí. eso, no es tan fácil instalar un toldo de ese, de ese tamaño. tamaño. Sí, aquí, créanme que... Digo, porque lo he vivido de, oye, ¿cómo se pueden acomodar? ¿Y cómo podemos hacer? Sí es cierto, sí hay algunos, pues se parcha con toldos más pequeños, este, pero siempre se busca que, que la gente esté cómoda. Digo, ahora... Ahora yo lo vi, ahora yo lo viví, este estábamos justo en la unión de dos toldas, sí. eh, pero el, como dicen la alcanzamos a maliciar y vimos y tratamos de resolverlo y que fuera eh, lo menos posible, creo que la pasamos muy bien. Pudimos habernos mojado muchísimo más. No nos mojamos tanto. Que, que tú andes un poco mormado no tiene nada sí, que ver con hay, eso. No, no tiene nada que ver. Todavía ando <risa> no, afónico favor. y mormado Ayer, ayer de. Le mandamos saludos a alguien que sí. no sabemos cómo se llama. <risa> ah, buena onda, mi cardal, buena onda sí, estábamos ahí drenando un poco el agua y dijo, déjenme les ayudo, sí, sí joder, pero bueno, no, pues él traía las mejores intenciones, hasta me dijo, y es que yo quería, pues, ayudarlos. Suma. Gracias, carnal, gracias, pero bueno, sí. Regresa el siguiente año, por favor. Sí, vuelve el próximo, año te voy a invitar una chela, carnal, ahí Eso en barrio, es chico. Sí. Oigan, pues, ¿les parece si, si escuchamos un poquito de música?, ...no tienen... Eh, no es ningún grupo de los que escuchamos este fin de semana... ...pero vamos a complacer al maestro con escuchar un poquito de ska... ...que eso fue un, un recuerdo que trajimos eh, el fin de semana... ...precisamente saliendo de... ...el grupo de, de ska... ...ajá, de, de escuchar ahí a la banda... A, ...no, ¿qué? ...la Orquesta Etílica... ...la Orquesta Etílica... ...que yo no sé por qué yo tenía la idea de que por ese nombre... ...yo creía mm. que tocaban cumbias... Y resulta que no, que tocan ska, lo tocan muy, muy bien. Bueno, muy muy buenos. Sí. El sí. outfit del, del segundo vocalista me fascina. Y él sabe bailar ska. ¿Sabe? Nos dijo a todos cómo se debe bailar el ska, eso estuvo súper chido. Así que, sí. pues yo quiero que escuchemos eh, en todo el programa, vamos a escuchar una banda que se llama Los Escarnales. Los Escarnales. Eso son los chidos. Y nuestra primera. Son de los, son de los que luchan los domingos. Sí. <risa> Y nuestra primera canción de hoy es una que se llama Para Andar Igual. Para Andar Igual. Vamos. Espelada, luego la. Colorado, ollandom, oh, bien rayado. Pues acabo de cobrar. No se me quede triste. Hasta el baile, tu vente a tu lanchada y está la comadre, dame, dame, dame, dame una madre hasta para la comadre, para marihuana, para paregual, para Traigo mi traje negro que combina con tus ojos y tú estás estrenando tu vestido colorado. Ya doy bien rayado, pues acabo de cobrar no se me quede triste no se me quede acá soy ya hey. vamos vamos vamos vámonos al baile súbete a tu lancha a la comadre dame dame dame dame una más destapa las copadres para para igual vale. sopla le stop stop stop Al baile, tú vete a tu lancha, trae a la comadre. Dame, dame, dame, dame una más, destapa la compadre. Para dar igual. Para dar igual. Para dar igual. Para igual. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar?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 Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos de vuelta, maestro. De lujo. Eso que pueden escuchar ahí de, de sonido de fondo, es un ratoncito que anda comiendo papas. Anda comiendo papas. <risa> que le agarró el hambre y, y tiene que saciarla de alguna forma. ¿Por qué le gustan tanto los escarnales, maestro? Pues es que fue la primera banda de ska mexicano que yo escuché, porque estaban los estaba estaban Manners y así, pero la, la banda inglesa, y escuché yo, cuando escuché a los ska no les dije, ah caray, y lo hacen tan pues bien, pues ellos son antes que Panteón Rococo y todos esos grupos que todos No, o sea, todo sacamos eso. la cuenta que no, sí, como creo no, que no. sacó un, sí era antes o después, pero son antes. como tres años de diferencia, nada sí. más. Bueno, tres años en términos de. Sí, es, todo, no, es eso, toda una historia. Es toda una la historia. La verdad es que sí, son toda una historia. Pero bueno, ¿cómo? A ver, ya, ya tuvimos un poquitito de, de la vista como expositor. Sí. como Como público. ¿Qué vivió, maestro? Bueno, principalmente yo vi que Laura tenía bien organizados a los músicos. Ah. ah, ah sí. eso estuvo, aunque yo veo que sí estuvo que aventaba unas broncas. Pobrecita, y le recordaron a su mamá y no sé cuántas. No, cosa. no, pero mis respetos porque, o sea. Laura ya organizó bien a los a, y los tiempos y así mira pum pum peleándose a lo mejor con los grupos, no yo creo pienso que sí eh un poco que oye que otra y yo pienso que se acordaron de su mami. Sí, me consta pero las cosas sí. tienen que y funcionar me consta que sí, sí ahí cabe ser puntual en un tema que pues todos estaban muy a gusto, la estamos pasando muy chido con la última banda del sábado. Que o sea, además, buenos, grandes, carnales. Sí, se puso sonido. perrísimo. Yo eh, hubo una parte que quise haber tenido grabada y no la tuve grabada. ¡Ah, Y nadie la tiene, nadie la, la, la, la, la, la, oh, la tiene. Hasta ay, ahorita no, no la, la podido. Si alguien por ahí tiene grabada la parte donde Groncho nos <ríe> echa una flor ahí a la celi, <ríe> a la celi. Tiene un par de chelas ahí en Santa Tere, que nos la haga llegar y encantado, la neta. Este. Se manchó, pero está chido. Este. Y no ya hasta se volteó eh, para claro, decirte lo claro, de, frente. de frente. Claro, claro, y no, pues chido. Y ahí el tema es que la banda pedía otra rola, ¿no? Sí. O sea, cuando terminaron de tocar, no, no, pedía otra rola y eh, otra, otra. Y ellos como, "¿Qué onda? Pues echamos otra, ¿no? Porque no, ya teníamos, recordemos que ahorita el municipio como es es nueva administración si sí están muy puntuales, están muy exigentes Digo, y pues hay que respetar lo que los lineamientos marcan y ahí decía a las 12 y a las 12 y, y es que había ese de, que de acabar, de respetar ¿no? te puede dar eh, acceso a otros beneficios después, claro, ¿no? entonces igual claro. bueno, a lo mejor el próximo año la administración dice va Les vamos a Saludina. dar cinco minutos, diez minutos, una hora, ya, ya vimos de qué se trata su evento, ya vimos saldo que efectivamente blanco. está todo bien, gracias a Dios de nuevo, y gracias a toda la banda que vino y que, que se, se comporta sí. a la altura del, de los eventos. Sí. Tuvimos saldo blanco, no hubo ningún detalle para nada, este... Por allá hubo un par ahí que andaban ya medio encandilados, sí, me igual bien. hubo quien, <risas> quien los invitó, ven siéntate un ratito, te vamos a dar agua, este, con quién vienes, para que se la pasaran ellos también y no tuvieran ningún incidente. Que lo disfruten, ¿no? Sí. que no sí. claro. dejen de disfrutarlo. Fíjate que referente a, al tema este del tiempo de la música, yo platicaba con Jenny y le decía, Es que todos quisiéramos ir y ver a nuestra banda dos horas, ¿no? A los que tú vas a, a apoyar. Claro. Pero la cosa es que no es un concierto. No. Es un evento en el que ellos están incluidos. No es su concierto. No. Entonces, también se supone, y es lo que vivimos, que ellos preparan lo mejor de su repertorio para Ay. dártelo en media hora. Entonces, yo creo que todos cumplieron con esa expectativa claro. que teníamos y quedamos todos contentos, aunque queríamos más... Pero quedamos satisfechos, ¿no? Pues entonces, también ellos tienen que... la misma ver, banda. Como grupos tienen que ver que es un en escenario donde van a exponer su, su creatividad. Exacto, exacto, Y en un tiempo ya predeterminado, entonces... Y si aceptan es porque ya saben, ¿no? O sea, ya les dijiste, nunca claro. los engañas. Y creo que eso también está muy padre porque hay gente... Nos tocó ver que ya había gente esperando a ciertas bandas. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, los de tripolar había muchísima gente Con sus, con sus, camiseta. sus camisetas. Eh, de Tropical ya había mucha gente esperándolos. De Charo de, también. De, ajá, de, Charro Charro. también. De, de los de la Orquesta Etílica también. O sea, eso está muy padre. De Sonidos Satanás pues ni hablar, ¿no? O sea, creo que todos los estábamos esperando a ellos, sí, ¿no? hubo wow, Banda que... Yo nunca los había escuchado, pero qué chidos está. Qué chido toca, pues claro. Sí, hombre. Feeling, por pregúntenme, por, por favor. Eh, no, la <risa> neta es que muy, muy muy contentos a pesar del cansancio del resfriado, de todo <risa> todos lo disfrutan yo le quiero mandar un saludo a Laura muy especial no sé si me está escuchando pero es que a mí me encantó porque ya llegamos y ¿cómo estás? es que no sé qué pasa, me dice, tengo un pie empapado que le hago así, sale agua y el otro no Y ya, yo no alcancé a ver, pero que en el momento en que cae un chorro, justo le cae en el pie y súper helada, entonces estoy como, como la mitad eh, con lluvia y la mitad seca, ¿no? Creo que son cosas que aunque te incomoden un poco, pero te hacen como esos días, ¿no? Te hacen que sea como más llevadero ese cansancio y... y porque es de meses. Para ustedes el cansancio es de meses, sí. ¿no? Es de una semana antes, entonces... Pues, terrible. Sí, te un son, son la, las, las anécdotas, sí. Como se las anécdotas, sí. no? Sí. Este, como, no, profe, ahí yo lo había agarrado como de un tubo y dije, ¿qué andas haciendo? Claro. A no, ver, pero era, to, está, estaba, tú, ¿no? no, estabas. Con el paraguas. No, estabas en una de estas listones que detienen el escenario, lo estabas sacudiendo. Ajá. Ah, ya pero sí, yo dije. Siendo este hombre, ¿qué pasó? Eh? Dígame, ¿en qué? ¿Ese tema qué cuál me es? Perdí, ¿de, qué perdí, ¿De qué me perdí? ¿De qué se va a tratar? Vamos, entre que sí, que bailen, que no bailen, que sí. quién va a bailar con quién. Dije, ustedes son, ustedes Ay, son los no, amos y señores una, ¿eh? de la, del baile. Ni crees que se me olvida, me debes un. Ya, ya, ya, a ver, ya, a ver, ya, ya. Y si bailas, es lo que ordenamos. Un de poco, todo? no, un poco, sí, pues hay que hacerle ahí también. Yo, como dicen, yo bailo en la regadera. Eso. Así como hay quien canta en la regadera, yo bailo en la regadera. Nomás con cuidado porque los se resbala. resbalar. no, no, no. Y también Patti, ¿cómo aguanta estar ahí tom tomando fotos todo el tiempo? Sí, Pati? De Capturando esencias. A capturando esencias que... que... No, hombre, y deja tú de tomar fotos, de cargar. De la cargar cámara. la cámara y todo. Eso. Sí, está. Yo hago esa vida un poco más sencilla porque no es eso de andar cargando cámaras y luego pegarle y dónde la dejo y a ver si no se la llevan. Pero muy bien muy buen equipo que se hizo ahí, eh, había más medios, todos muy pendientes, eso estuvo muy padre, la verdad es que, que sí estuvo muy bien, no muy organizado eso. Yo siento que va para más. no Sí, todavía va, como decíamos, ¿no? va evolucionando y evolucionando y, y mm. pues este año habrán de venir nuevas cosas, Digo, todos los años hay, hay nuevas cosas… ...se suman nuevos expositores... ...digo ahora hubo expositores de Michoacán... ...de la Ciudad de México... ...de Querétaro... Eh, ...vino mucha gente de fuera... ...híjole... ...está bien chido... ...y expositores... ...mira y, ay, ...no voy a decir nombres... <risa> ...pero... ...pero hay un expositor... ...que cada año dice... Oh, ...es que no... ...es que no... ...y es de los primeritos... <risa> ...que aparta su lugar... ...que aparta su lugar... <risa> ...siempre me ha sí. tocado... Entonces, ¿qué hombre, pues, ¿qué pasó? Pues, está bien. ¿Y de este... qué crees? Ya no te vamos a dar lugar. De hecho, un día, un día le dije yo, a Jenny, ya, este vato es bien quejumbroso. <risa> y luego ya, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ay, ya estoy listo para este año. <risa> ya está bien, pues. Ay, caramba. Sí, y, y ha habido quienes, igual, ha habido quienes dicen, no, es que yo ya no voy a venir. Ah, bueno, y después. Oye, es que no hay un lugar, ¿no? Pues tú dijiste que ya no que no querías, entonces, pues ya no te avisamos. Es que me debieron de haber avisado. Oh, oh pues decídanse. No, sí, este... Es como todo, es como todo. La verdad es que hasta es parte de, de eso de organizar, que ya sabes quién va a haber que va a haber alguien que se va a quejar, que no va a querer, claro. pero que son los primeros, ¿no? Así como, déjame ver qué tal reaccionan los demás y entonces ya, aseguro, ¿no? Sí, o sea, digo, y lo entiende uno, ¿no? Es hasta como una parte de decir, este, uh, una parte de decir, uh, como apretar para, la verdad es que, Pues créanme que, que la organización hace el mejor de sus esfuerzos. Sí, realidad, ya los quisiéramos sí. ver ahí, ¿verdad? Sí, este. Es como todo, ¿no? Dice, no, es que la organización gana un dineral. <risa> ne, no, no. No, ya sé que no. No, no, no no, no va por ahí. Apenas se alcanzan a cubrir todos los gastos. Eh, es que muchas veces la gente es. no tiene ni idea, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un. Un toldo. ¿Cuánto cuesta un escenario? Deja un toldo, un sí. escenario y que. El uno ingenio. ve el escenario y dices ay ah, el escenario no pero el escenario conlleva eh, consola conlleva luces, consola, luces conlleva el técnico conlleva los micrófonos conlleva las bases de los micrófonos entonces es un rollo y por cierto tenemos una queja referente a las luces sí Sí, que nos estaban tirando el, el láser, el uh -huh. verde, Ajá. y eso daña las cámaras. Ay, que, hay que. Sí, sí, sí, ahí sí estábamos así, uy, librábamos el láser y lo te ponías en otro lado y también aparecía. Y... <coughs> el sábado, de hecho, todo el tiempo que estuvimos ahí nos tocó fijo. Uh -huh. Ya el domingo no, de repente lo lanzaban. Pero, ya ves, siempre tiene uno algo de qué quejarse. <risa> Vamos a escuchar sí, más pero, música. Pero qué bueno que lo dices para tenerlo en cuenta. Sí. Porque... sí, es que para las cámaras y para los celulares sí es dañino. Mm, no, y pues para la vista mucho sí. más también. Sí. Vamos a escuchar otra cancioncita, maestro, ¿le parece? Vamos a escuchar demasiado tarde. Seguimos escuchando a los escarnales. Segura. Había dudas. De José, me te que a dudas te queré todo lo que a enamorar, te fuiste. Si jamás te despediste, me dejaste solo y triste, me dejaste abandonado y me rompiste el corazón. Órale, órale, canal, rascale, rascale, los corrales. ja nog niet al maar dat is nu al aan het veranderen. Het is nu het is ik stel dat je nog steeds voelt dat je nog steeds voelt dat te nog steeds a enamorarte Te fuiste. steeds voelt dat je nog steeds voelt dat je nog steeds voelt dat je nog corazón. Y ahora, je nog steeds que te je pero ya voelt dat tarde, encontré un cariño nuevo. Ay, ay, ay, ay, ay chino, chino. Eh, eh. Pero ya tarde, ya demasiado Ya no todo más plato que un alambre, yo juro por mi madre, ya es demasiado tarde, es demasiado tarde, es demasiado tarde, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde,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 está muy buena la plática maestro y el ska, y el ska, y el ska también estábamos platicando de las cosas chistosas que, que vimos por ahí a nosotros nos tocó ver dos personas en especial que sí andaban ahí muy, muy alegres, uno lo llevaban al baño él intentaba <ríe> como llegar, niño de la mano, Porque no le atinaba la puerta para poder pasar del escenario al, al baño y pues ya le ayudaron, le pidieron que ya, ya estaba comiendo, le pidieron que dejara ahí su, su plato y de la mano, literal, así como vas, y luego estábamos sentados en una de las barditas, y pasa un, un muchacho caminando, y cada vez que movía su pie izquierdo, le pegaba la barda pero en lugar de regresarse, se hacía más para, yo dije, se va a caer, se va a caer y, no se y lo voy a tener que levantar, y me va a matar la risa, no, no, alcanzó a guardar su equilibrio, y salió derechito, y digo, <coughs> y está bien, realmente no le haces daño a nadie, no. ellos traían su propia fiesta, es, Algo de lo bonito que a mí me gusta de este festival, que es que nadie hace pleito con otra persona. O sea, lo, lo estamos disfrutando. Quizá no me medí, no sabía que iba a pegar mm. tanto, pero como dijiste hace rato, hay quien me cuida y hay quien está pendiente de mí, ¿no? Sí, claro, en esos casos rápido se corre la voz y ya de una manera muy diplomática los invitamos, por supuesto. ¿Sabes qué, Gerdal? Vamos a dar un tiempo a que, a que baje... Eh, a que se te pase y hidrátate, se les da agua, se les acerca comida. Este y se les, o sea, ya los cerveceros ya lo tienen entendido. Ya no hay que servir más. Uh -huh. Ahí ha habido veces que luego te, te das cuenta que alguien más vino, compró y se ay, lo ay, da. Y güey, ahí <risa> sí no podemos hacer nada. No. no, no le podemos decir, oye, ya no debe, ya no, debe, ya no puede tomar. No, no pues cada o quien, o sea, tiene. pues está bien. Pero si uno, hace, uno como cervecero dices, ¿por qué? Mejor. Porque cuidamos todos el evento. también sí. Oye, eh, a mí me han preguntado, yo puse ahí en mi estado lo que me tomé el día de ayer, uh -huh. este, esa agüita rosa que en la hay me Y así antier. antier. Sí. Ah, fíjate qué feliz sin, sin no. <risa> <risa> eh, El domingo, pues. Eh, y que si sí, por favor nos contabas porque ya sabes que yo nada más les digo muy a grandes rasgos, no sé ni lo que me tomo confío en 10% <risa> pero que si sí nos explica porque se veía así como riquísimo todo el mundo me dijo, es que está se ve riquísimo. riquísimo yo no hombre, no saben que está riquísima, no es que se sí. vea platícanos que es eso es, es un cóctel que digo de mucho que han venido aquí a Barrio Chico y gente que dice pues es que yo no veo HB, ¿no? entonces eh, en los festivales nos sucedía mucho principalmente con las chicas entonces decidimos hacer una bebida eh, estuvimos haciendo hard seltzer un tiempo pero es difícil con el hard seltzer lo, eh, estandarizar vamos, el proceso por el tema de las azúcares y, mm, okay. y entonces decidimos hacer un cóctel un cóctel de, que hacemos con una ginebra artesanal uh -huh. eh, también que hacen unos buenos amigos Y eh, hacemos este cóctel, nosotros le macera, maceramos pétalos de rosa y le adicionamos algo oh, de padre. cereza que, Y le adicionamos el agua que nosotros mineralizamos y carbonatamos que se llama el agua santa Entonces esta le aporta notas un poco de menta, un poco de limón, cereza y pétalos de rosa Yo le, le platicaba a Pavel que que sabe como, que a mí me da el sabor un poco como de paleta de la rosa un poco. y me dijo ay qué feo le dije no tienes idea es <risa> deliciosa <risa> un poco digo no es no es como beberte una paleta de la rosa no, con no, el no, sabor no. de la no, paleta es como, así como el sabor de la paleta de la rosa sin el azúcar sin el azúcar entonces la verdad es que esa frescura que da a mí yo era lo que le platicaba o sea para mí es lo mejor que yo puedo llegar a tomar a barrio chico La cerveza me gusta, pero esa agua en especial es... Sí, mucha banda, mucha banda la sigue, mucha, está en el gusto de, de mucha banda y está muy chido porque sí, efectivamente, es muy refrescante, muy sí. hidratante, tiene sí. menos de 5 grados de alcohol, entonces la hace muy, muy, muy bebible eh, y pues, pues se nos vende bastante. <risa> y sí. sobre todo burbujeante. Ah, ese, eso es, sí. eso del aguasante en especial es tan rico sentir que le tomas y picanes pican sí. eso, sí, es sí, muy porque, buena. digo ahí, ahí me voy a echar el comercial, ahí en barrio chico no solo jugamos con los sabores, jugamos con las texturas ah, también, eso es maravilloso. manejamos niveles de carbonatación distintos y hacemos jugamos también con las mezclas de gases, utilizamos mucho nitrógeno mucho dióxido de carbono incluso hace, hace no mucho hicimos una chela con helio eh, también, sí, también, también, <risa> también buscábamos que hubiera este efecto del helio, ¿no? de, de, sí. de, la, eso te de la vocecita cambiar, pero ¿no? no, no porque la carga que requieres para que se adelgacen las cuerdas vocales es mucha. Ah, okay. Entonces necesitas tomarte la chévere así de, de sopetón, entonces pues no No, no incluso vimos un poco cómo encapsular este helio con el nitrógeno y todo uh -huh. desafortunadamente no, no logramos el, el objetivo porque se requiere más helio del que le podemos aportar a poner en una cheve o sea le podemos poner más uh -huh. pero al final ahora que la de, a la hora que la se se se pierde, estapa se pierde, sí. se volatiza entonces pues no tiene caso estarle, ponerle más si al final vas a destapar y vas a perder el efecto, por ahí hay hasta unos videos en YouTube que, ¿Ah, sí? que según sucede así pues no, son son, Ficticios. son fake news <risa> oye maestro ¿a, ¿a poco no te encanta saber que, que la persona que se dedica a esto de hacer la cerveza artesanal también investiga claro. también hace pruebas también ve qué es lo, lo que más le gusta al público, al cliente, que no es nada más de, ah, les voy a vender, les voy a emborrachar a todos A mí eso me gusta mucho, es, creo que es una gran diferencia entre la elaboración de la cerveza artesanal y la cerveza comercial, ¿no? Que todos conocemos, que sí hay realmente un... Yo sí lo siento, que sí hay un interés directo al cliente a que consuman, pero que realmente les gusta y sepan lo que están consumiendo. Híjole, es que es todo un tema, digo, empezando porque... Pues tenemos el 1% del mercado... La, los cerveceros artesanales. Uh -huh. aquí ¿El, en, uno, no? el 1%. Entonces, aquí en Jalisco hay más de 300 cervecerías. Entonces, el 99% se lo pelean dos cervecerías. ¿no? Uh -huh. Y el 1%, el 1 no lo peleamos, vamos diciendo 300. Uh -huh. Entonces, eso te obliga a estar todo el tiempo pensando en hacer cosas nuevas. Y buenas. Cosas que le gusten a la gente, pues para que tengas un segmentito del mercado de ese 1% que ya está muy, muy peleado y pues que sea tu diferenciador, ¿no? Hay cosas, Jalisco sabemos que es el, el estado que más cerveza produce en cantidad y en variedad, o sea, en realidad aquí hay encuentras cosas increíbles y con muchísima calidad, ¿no? Hay, hay inversiones muy fuertes, lo que nos indica que el mercado crece, crece, crece, crece. No crece tal vez al ritmo que quisiéramos. Nosotros te, quisiéramos tener ya el 10% del mercado. No lograr el 1% ha conllevado años. Hay cervecerías eh, que hay que reconocer como Minerva, que, que apostaron, que picaron piedra para sí. que se abriera este mercado, porque era un mercado muy, muy, muy cerrado. O sea, no había dónde vender la HB porque existían estos contratos de exclusividad Ajá. entonces pues llegabas tú a vender a un lugar y pues no, no. te decían que no entonces de, a raíz de que se logra que estos contratos pierdan el sentido legal y que los lugares se abren se abran al consumo, pues ha crecido ha crecido, ha crecido, te digo vamos en el 1% pero estoy seguro que con el tiempo va, irá creciendo, irá, irá, cada vez es más común que se acerque gente y diga es que no, nunca he bebido una hecha artesanal, pero quiero beberla Digo, nosotros lo, vivi lo vivimos ahí en el, en el TAP, eh, cada vez es más gente Ay, y esa gente viene y te trae a más gente que se sí. vengan y prueben, sí, estamos de acuerdo en, digo, recordamos México es el principal productor de cerveza estilo Viena, que, bueno, la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza comercial es el nivel de producción, es la cantidad de cervezas que se producen, la calidad pues un poco, pero encontrarán vienas muy buenas y vienas no tan buenas, igual, uh -huh. este, y pues hay que seguir echándole chévere, la mejor claro manera de conocer eso. y de probando. valorar, pues es probar. Sí, porque si nada más, tengo que yo conozco mucha gente que me dice, ay no, es que a mí la cerveza artesanal, no, y ya la probaste, una, no, pues es que, o sea, de verdad, con una, no, a claro, lo mejor no, no era, la, como tú has dicho siempre, no es la que a ti te gustaba, Es la que te dieron a probar y pues no funcionó, no hubo química. Así es. ¿No? Pero yo creo que en unos años iba a estar bastante competido, ¿no? Me estoy... Sí, va, va creciendo y va creciendo. Digo, y lo vemos en este tipo de eventos, ¿no? Este Yo vi que Barrio Chico, era que tenía sense. más gente. Tú dices que no, pero no, yo pues, me todos, di tres, todos. tres vueltas te dije el domingo. Y llegaba y había fila yo contaba. Como la cual en las tortillas, barato, dice. Y volví a Y en, ah, regreso otra vez, ya está la tercera. No, pues no es recorre. que hay, hay muy buenas cervecerías, hay muchas cervecerías. Digo, hay, hay eventos donde dice si ay que la gente este, valore cuál fue el, la mejor cervecería o la mejor cerveza. Eso no está bueno. La bien verdad bien. es que no, porque digo, es que es difícil mantener una cervecería, es difícil lograr Un, un público es difícil y vas a crear como una riña así es, una competencia que no, sí, una competencia que no, porque al final pues, pues todos vamos a lo mismo digo, claro. al final todos queremos que nuestro producto sea el mejor y más que el decir este es mejor y este es peor, es decir échele más ganas, pulan Trabajen, investigan. A lo mejor te aceptan el comentario de, oye, yo sentí como que le faltó un poquito de... Claro. ¿no? O sea, claro, uno claro. Que no sabe, por eso es como que me gustaría que supiera más a eso. Un esto. poco más acá, sí. Nosotros por ejemplo teníamos una garantía que nació por, por un tema de una chévere que nos salió muy fea pero era muy rica este y decimos pruébenla y si no les gusta se la pueden escupir a Jaime en la cara ¡Ah! ¿No? ¿Cómo no, crees? No, y nadie nunca nos da no, nunca nos ha escupido una chévere y Jaime ¿y yo qué culpa sí, tengo sí, ¿sí? yo qué pues tú eres parte de Oral sí. Entonces, eh, entonces digo siempre ha habido gente que dice pues no en realidad no me gustaron las cheves, va pues yo cuando está uno en un evento como este, llega la gente y te, le dices oiga quiero probar, pruebe pero es que esta me gusta, no vaya y pruebe, aquí sí, viene a probar aquí viene a probar aquí vaya y pruebe y compare y lo que más le guste vaya y cómprelo uh -huh. o sea porque además esa es la manera en que tú reconoces al productor claro, vienes y compras Digo yo, Cierras el círculo. Yo me voy a aventar la flor. voy a onda! Uh -huh. Pero sí, o sea, yo les digo, pues, vayan y prueben, y sé que van a volver, porque algo de lo que hacemos les va a gustar. Sí. Y sí, vuelven y dicen, pues sí, venimos por esta, ya probamos allá... Y ya nos tomamos unas allá, y ya nos tomamos otras acá y ahora queremos tomarnos otras acá. Sí. Eh, excelente, o sea, de lo que les gustó, vayan y compren. ¿no? Oye, y yo quiero hablar de otra cosa que también nos gustó. ¿Cómo, cómo lo recibió el hostes? Ah, sí, el que está en la puerta. ¿Cómo entrada? se llama la persona que está en la puerta? Sí. Híjole, sí. pues es que estaba Dani, este estuvo Santiago. Ah, a nosotros nos tocó sí, sábado y domingo, la, mm. el mismo para un, un, una persona ma, más grande y alguien más joven. Hombres uh -huh. ah, dos. Va, Sí, Dani, un señor, sí, no recuerdo. Es, es ah, pues yo sí quiero hacer un reconocimiento para él, porque desde el sábado, que fue nuestro, primero, nuestro primer ingreso, mis respetos porque a la gente que iba adelante de nosotros, bienvenido, qué bonito, que disfrútenlo, dinero, disfrútenlo. oigan, tenemos vasos, tenemos esto, sí, claro que sí, aquí déjenme todo lo que la gente está llevando de productos, Gracias que vinieron y ya, pásense, ¿no? Igual nos tocó a nosotros que nos recibiera. Y ya al momento de la salida, a toda la gente que iba saliendo, muchas gracias por venir, los esperamos el siguiente año. Acuérdense que el siguiente año yes. también va a haber festival y gracias. Y, y claro que sí, si no quieren comprar. O sea, está súper atento claro, y claro. a mí eso me agrada porque no... Por eso me daba pena entrar el domingo. Uh. <risa> porque dices, ay, me va a decir qué bienvenida, ¿no? Pero eso, el, el que alguien te reciba así, o sea, tú ya sabes que vas allá adentro, ¿no? Pero que haya una persona en la entrada y te reciba de esa manera, mis oh, respetos. Qué chido, qué chido Para qué chido. que por favor le, claro, le hagan saludo. Claro, no, no, hacemos sí. llegar el agradecimiento por supuesto. Sí, por favor. Sí, la verdad es que cada vez más la gente se compromete con el evento. Eh, hay, por ejemplo, Santiago, que, que es el hijo de Jenny, uh -huh. Él está viviendo Fuera de aquí de Guadalajara Y entonces estábamos viendo Oye, que el hielo, que es esto Y le dije, Santiago, me dijo No, es que no creo que pueda venir Y llegué Y lo vi y le dije okay, ¿Qué, seque. cabrón? ¿No querías no a venir? <risa> y me dijo, vengo llegando, no me lo puedo perder le dije, ah, pues dale pues, cabrón ¿Qué digo, hielo. Qué chido, Ponte me a da, trabajar Me vas? da gusto Y pues toda la banda La verdad es que Pues luego luego ahí sale ahí ves que uno que no que no le anda echando muchas ganitas les sabes qué carnal échanos la mano échale ganas y ya el rato te vas y ya gracias Papibito. pero casi todos siempre muy comprometidos muy, muy visitamos muy, también un poquito ahí el área de comida eh, yo pedí unas papas con chile que no me las podía perder yo soy fan eh, muy, muy bien. También los atendieron muy bien. Diego le tocó Cielo probar. Los flautas. Las no flautas y... ah, ah, Yo me quedé con ganas de, de probarlas. Pero él dijo que estaban deliciosas. Me dijo: No sabes la sensación que se siente de meterla y, y probarla y sentir. Ya había hora de la comida. Entonces, creo que todo estuvo muy bien. O sea sin duda algo para ustedes como equipo organizador va a ser de, el tema de no es que eso no hay que mejorar pero creo que para nosotros como público todo estuvo muy bien a, a donde llegabas te atendían muy bien la persona en los baños o sea los ya baños estaban estaba limpios impecables todo el tiempo sí, no hay sí. de lujo eh sí la uh -huh. verdad es que sí de repente tenías que hacer unas filas inmensas y nos tocaba ver pero ya al momento de entrar ay buenas tardes buenas noches Fíjate eh, que super Eso. Ahorita que dices de los baños, voy a hacer un. un porque luego eh, me decían, ¿y por qué ahora no hay baños móviles? Porque nadie los usa. Ay, no, guaca. Nadie los usa. O <risa> sea, todo mundo prefiere hacer fila. cinco minutos de fila, tal vez. Sí. Pero sabes que los baños están limpios, sí. porque la señora de los baños está limpiando todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y que papel, o sea, eso es. es muy importante. Así es. Y sí, dices, bueno, pago cinco pesos, sí, pero están limpios. El móvil no te cuesta, pero no. si sí hay quien dice... Desde que vas a entrar, es así como de... Oh. Sí, y, y eso que la verdad es que el químico hace su chamba y todo, pero sí este año se decidió por los baños móviles, ¿no? Porque el año pasado se fueron, así como llegaron. ¿En serio? Así como llegaron. Creo que yo ni los vi. Este, los se fueron. Sí, estaban a un lado, de hecho estaban, estaban los baños y uh -huh. luego hay una barda detrás de los baños uh -huh. y ahí están formados. Los baños móviles, ¿Por qué no los este, <risa> pero nadie los usó, o sea, nadie, nadie los usó. Oye, pero a ver, y de eso nos lleva a un a un dato muy importante. ¿Ya saben cuánta gente entró? Hasta ahorita no, pero bueno a mí no me, no me han comentado, pero yo estoy seguro que ya Jenny ya tiene el dato. Ay, eh, Jenny. Porque protección civil está contando, está contando la gente que llega y ya dice este, llegó tan, ingresó tanta gente. Déjame Porque ver, ellos si lo, ya... a, lo tienen para su estadística de, sí, de, sí. del municipio. Este probablemente si ella ya lo tenga, pero sí, yo, yo tengo, yo te puedo decir que comí hijo de su madre. ¿Rico? <risa> ¿Comiste las costillas que, comí que mencionaste? Comí el plato este de, mm. ay güey, de lechón, mm. tan rico. Me comí dos, dos platos. <risa> Ay, Dios. Comí. Ah, mira, que le mande saludos a Jenny, que si sí ah, nos está viendo. Saluda, saludos, saludos. Jefa. Jefa. Jefa. <risa> saludos. <risa> Jesnifer. Este, que más comí, comí tus tirocos. Ah, sí. ¿Sabes qué? Voy a, a decir sí. un secreto. Yo nunca he comido tostilocos uh -huh. Y me tocó ayer que estábamos platicando eh, Que te los estabas comiendo Y te lo juro que yo estaba sufriendo Y decía, <risa> o sea, le cuché tan rico Ay, no, me estaba <risa> comiendo unos con elote Y otros con, con salchicha y cueritos y todo mira, Porque no hallaba no, cuál no decidirme comido, No tengo idea que saben, pero mira te me estás haciendo sí. agua la boca. ¿estás has comido? ¿Tú estoy locos? El delote, ¿Sí? le ponen elote cocido, y crema, y queso, y chilito de este como salsa, tipo macha. Oh, Dios! Y al otro le ponen uh, salchicha, cueritos, eh, cacahuates, chile, eh, clamato. ¡Madre! Entonces yo estaba ahí y dije, ¡Ay, güey! ¿Por qué tengo que decidir por uno? Si me puedo llevar los dos, entonces me traje los dos. qué me ¡Tan <risa> fácil! Comí flautas, ¿qué más comí? probé también de la, de ahí de con Bernard, de que él cocina estas salchichas alemanas. Ah, ya. También estaban muy ricas. ¿Qué más? ¿Qué más comí? Tortas ahogadas. ¿Comiste de todo? Híjole, sí, pues es que ahí desayunamos, comimos <risa> y, y cenamos. Cenar, sí, Entonces, sí, sí. Oye, comimos dice de todo. Jenny que fueron diez mil personas en los dos días. Fíjate, el año pasado fueron 14 mil, si mal no recuerdo, 15 mil, más... pero llovió un ratito, la verdad es que 10 mil personas para, para el tormentón lluvia? que tuvimos Dos el, tormentones. el sábado, digo, el del sí. sábado estuvo brutal, Tremendo. el del domingo estuvo fuerte, pero no tan fuerte, El del sábado duró una hora constante, una hora, una hora. La del domingo, quizá no llovió ahí, pero en los alrededores. Sí. Nosotros no podíamos llegar Entonces tuvimos que dejar pasar mucho tiempo ya para poder irnos. Por eso te preguntaste, ¿está lloviendo? Fíjate que ahorita que lo dices, ¿recuerdas que yo el sábado tenía un compromiso? Yo me iba a ir a mi compromiso. O ayer, ayer, este. Sí, no, pues no pude ir por entre que el personal y. Y la lluvia y todo, y ayer platicando con mi amigo, con amigos que fueron a, a este evento, me dicen, es que muchísima gente no llegó por la lluvia. O sea, y venían de todos lados de la ciudad y mucha gente no pudo llegar. Es que estuvo muy, muy porque complicado. Muy, Nosotros muy de hecho teníamos pensado irnos en la moto porque es mucho más sencillo estacionamiento claro. y todo maar ja, we vimos dijimos, no, no, het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet "No, Het is no, no, cómo va Het is la corriente y estas cosas." Y lo que niet dice es is que luego si hay un pozo o algo, no, no lo ves. ves. Sí, no Entonces is niet no, "Mejor en is carro." No costó tanto trabajo el estacionamiento. is niet domingo Het tuvimos niet que quedar más lejos y nosotros Het is iba a haber más niet en Het festival, niet uh -huh. no, ya vimos también que estaban como en otras partes, ¿no? pero realmente sí fue, a mí sí me parece mucha gente para sí, la cantidad de lluvia muy, y de horas muy, que cañó. Muy buena la entrada, sí, para sí. la cantidad de lluvia. Digo, el, el, el sábado fue una hora así de lluvia fuerte, intensa. Sí. O sea, ya, ya no sentía uno lo mojado. <risa> sí. El domingo fue menos, llovió menos fuerte y menos tiempo, pero pues es domingo también muchos... Yo, la verdad, este, si no hubiera habido el festival, no hubiera salido de mi casa ni el sábado ni el domingo. Así. Es que si sí se antojaba así quedarte así como tranquilito, o sea, ver llover y no meterte en lío. Que, ¿no? ah, efectivamente, el tráfico, la, las lluvias que han estado muy fuertes, que han estado atípicas. Digo, yo lo veo todos los días en el, en el negocio, en el taproom, uh -huh. que ves que se empieza a nublar y la gente dice: Pues es que sí va a venir pero pues, estaba bien nublado y lo ya ves como ha estado lloviendo oh, se y, sí, sí, es o sea, ahí en, el San, es uno de ellos. ahí en Santa Tere tenemos banquetas de 30 centímetros de alto y sin problema, creo que el 90% de las lluvias nos ha cubierto sí. O sea, Ay, entonces bueno. sí ha llovido muy muy fuerte, eh, llovió muy fuerte el sábado, llovió fuerte el domingo Y la verdad es que a mí 10.000 personas se me hacen excelentes para las condiciones climatológicas. Sí. Oye, y también teníamos otro tema con Jenny, pero pues dijo que no quería venir. Ay, no <risa> es cierto. No es cierto, Ay, no es cierto, es cierto, Jenny. No andan en friega Ey. con lo de las despensas pues armándolas. Sí, ya. es que eso es otro tema. Creo que, que el festival también logra algo muy bueno, que es eso, ¿no, maestro? El recolectar. Sí, en contenido social, ¿no? Ajá, o sea, que veas que que esa mala imagen que alguna vez ya mencionamos, donde dices, no, nah, es que el festival de la cerveza es una cantina, no, espérate es que tiene aspectos culturales, tiene aspectos sociales o sea, no es nada más el ir y emborracharte porque la gente se volvió muy consciente, a nosotros nos tocó ver gente que llegaba con cajas enteras claro. para dejar para sus dejar. productos, o sea, no llegaron con un paquetito de frijol y un atún, o sea llegaban con muchos productos no, y son toneladas las que se han entregado cada año son toneladas incluso hubo una vez que fueron a llevar las cosas y se accidentaron en el camino no no no no o se ha habido de todo este pero sí se junta sí se junta bastante es mucha gente la beneficiada no solo el productor cervecero que en realidad pues sí vendemos sacamos los gastos lo que es sueldos comidas producción todo uh -huh. este sí sí en el caso de Barrio Chico, mira, yo, yo estaba, estaba haciendo cuentas ayer uh -huh. y me acordé de mis primeros festivales que no sacábamos el... El costo. Ni el costo del stand. Yo me acuerdo el primer stand que yo pagué de un festival de cerveza, estoy hablando hace ocho años, me costó 15 mil pesos uh -huh. y no vendí 2 mil pesos. Porque además estaba en un lugar muy mal ubicado. Eh, hubo muchos cerveceros que fuimos. Eh, habían hecho un evento esa gente un año antes y había habido muchísima gente. Entonces todos nos fuimos con, con, la... con esa idea. Incluso tú como productor vas madurando porque ves el evento y dices: ¿cuánto cuesta? ¿Y qué hay? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? ¿Otro? O sea, y ves eh, costo-beneficio puesto. ¿no? Sí, claro. El, creo que el evento, el, el Festival de la Cerveza de que en este momento es un evento que te da más beneficio que su costo, o sea eh, el costo del stand para lo que vende uno la verdad es que lo, lo recuperas súper bien. Oye, dice Jenny que ya está vendida la mitad, si ah, no me pues equivoco. Lo que Digo, ya está reservado ya. ya. Está. Pero fíjate, es que el festival yo como lo veo, aparte de como las, los expositores que a veces se quejan es que más que el festival es una... Es una o sea, expos, porque si vas, no te muestras sí, cómo te van vas, a conocer Es un aparador, o sea, sí. tú vas y muestras tu producto Y que la gente te conozca sí. Y es una buena oportunidad de hacer negocio Porque viene la gente de los restaurantes Viene la gente de los bares O sea, yo ayer cerré un negocio en Tepa, por ejemplo ah, Genial este... Oye, ¿cómo les fue en Alemania? Eh, perdón, perdón. ¿Al de Alemania cómo le fue? Iba a venir un expositor alemán, ¿no? Este vinieron, eh, hubo cerveza internacional, justo estaban frente a nosotros. Uh -huh. Les fue muy bien, yo los vi que estaban muy contentos. Eh, traían eh, marcas alemanas, okay. eh, mucha cerveza europea y se fueron muy contentos de hecho, es que eso también ya te da un, sí. una expectativa para el siguiente año de, de decir quién más va a querer de hecho ellos este, yo escuché que dijeron ya vamos a empezar a recoger uh -huh. y yo, alguien le dijo pero es temprano todavía dijo sí, pero nosotros ya ya logramos ya el objetivo. Nuestro objetivo sí, vamos a ganarle un poco a la lluvia por si se viene la lluvia ¿Otra más vez? fuerte ajá y estar cargando y que las cajas se nos mojen okay. y, Y esto, pero ellos se fueron satisfechos. Muy ¿Y tú satisfecho. cerraste el negocio entonces? Yo, te digo, cerré un negocio con un restaurante de, de Tepa, que vinieron y dijeron, es que venimos a ver qué nos íbamos. Y siempre todos los años cerras dos, tres negocios. de claro, que, que oye, mándame, oye, me interesa, oye esto, ah, porque a eso vienen ellos también. Claro. A conocer, a probar y a ver qué quieren para y que todos. le den oportunidad digo pensando ahorita en lo que mencionabas atrás que antes les pedían exclusividad o quizá todavía no, no pero es no, que también hay no. que arriesgarse ahora sí que ya no ahora sí que, es ya, que no, ya es que también hay que arriesgarse claro. con eso decir no es que esto es lo local y a mí me interesa que se impulse porque también como restaurante como bar me conviene es que ya la gente ya lo pide ya. Eh, Ándale, eso tiene que, ser, que ya va a haber gente que diga oye pero tiene cerveza de esta no ah entonces no gracias no Eso está súper bien. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya la gente lo pide y ya es este. ¿Cuánto dijiste que se juntó el año pasado? ¿De, de productos? Fueron toneladas, no, no recuerdo pues cuántas. Ah, dos toneladas, dice. Bueno. Pero sí, sí, son toneladas. Incluso una vez hubo que pedir una camioneta de tres toneladas porque no, no cabía para ir a hacer la entrega. Órale. Pues muchísimas felicidades no maestro, sí, la verdad es que sí a todo el equipo organizador a Laura, a Jenny, a Víctor que son los que nosotros conocemos más de, de cerca pero sin duda ¿sabes también ¿sabes a quién quiero felicitar? que no sé cómo se llama pero era la persona que estaba en el escenario en conjunto con Laura, uh -huh. él estaba del otro lado y él era el que le decía así como, ya, los tiempos, ya. Así. entonces Era como el que hacía fuerte a Laura Ay, en esto de ya no sé ella pero... bajar. Ellas deben de, de saber, pero también yo lo veía ahí muy atento a este sí, este no y para sonorizar y todo esto. Uh -huh. eh, así que yo creo que todos tienen muy bien puesta la camiseta, les gusta el trabajo que hacen dentro del festival así que de mi parte es sí, una gran felicitación sí. ¿No me sí, digo no me acuerdo de los cartel tío. o sea, me, yo me acuerdo mucho del de, de tema de la música de esta primera vez que, que yo fui que, yo, que era mucho rock había mucho uh -huh. rock y él le decía, no, ella, no es que cumbieron. hay que traer mira, <risas> sí, me quedó muy grabado estos punks Bailando cumbia. A los bosques les encanta bailar cumbia. Sí. Y dije, ya ves cómo sí, hay que ponerle sí. sabor. Y pues yo a poco los a metaleros poco se ha, les encanta la cumbia. Poco también. a poco ha venido Pues permeando y ahora ya hay de todo, de, sí. de todo. Sí, sí. Y cada vez el nivel de las bandas también, o sea. Es que ellos saben que deben de estar al claro, nivel, si y, no. Y, y las, bandas, las bandas que participan, o sea, nos hacen llegar. Sus videos En algunas ocasiones se hicieron estos, estos concursos de bandas Y había que decidir Ese mismo día y, Híjole, pues cómo le dices Que pues que sí es bueno Pero pues que este otro es mejor ¿no? es un poquito mejor Entonces si sí, se decidió que fuera Así como medio a puerta cerrada De decir, sí. haznos llegar tu material Y ya se ve y se checa Y todo Pero es difícil, quisiéramos eh, creo que ya una vez, híjole, es que tengo muy mala memoria. Creo que ya una vez fue viernes, sábado y domingo, uh -huh. pero o solo lo plantea, se planteó, no me acuerdo. La verdad, tengo, <risa> A tengo, es tengo como yo. muy mala sí memoria. Si estuve, pero no me acuerdo. <risa> este, pero al final, se, esta fórmula de dos días es lo que más ha funcionado. Sí. Este incluso hay gente que viene y luego, ay, es que deberían de hacerlo en tal lado, ¿no? Pues es que también yo por mí, pues lo haría en la puerta de mi casa. Claro, para sí, esfuerzo no, sí. tanto. Es más, ahí desde mi recámara, ahí que vengan y a mí sí. no me toquen y lo servimos, ¿no? Este, pero es que sí conlleva un trabajo muy, muy pesado, que la verdad es que justo Laura, Jenny, Dani, todos están muy, muy comprometidos muy... Sí. Con las camisas superpuestísimas. Se nota. Este, y pues ahí está el resultado. Y poco a poco va creciendo. Y poco a poco más gente se va acercando. Y tal vez en algún momento. Digo, las producciones van creciendo. Pero este formato ha funcionado. Y es una manera de hacer. Yo les comento. Hay, hay cerveceros que no. Pues que no tienen los miles de pesos para. Para y venir pagar y cualquier. pagar un evento de un stand de $10, $15, mil pesos dices, no, o sea, por ejemplo, existe Expo Cerveza México, este, es otro segmento, eh, existe Expo Cerveza México en la Ciudad de México, porque hay es Expo Cerveza México Guadalajara, Expo Cerveza México, Ciudad de México, pues que conlleva flete, sí, eh, sí, sueldo, sí, de un hotel, viaje. comida, si sí, ya son viáticos, ¿no? Este Festival de la Cerveza de Ensenada, que es increíble, nosotros no, hemos, pod lejos. Nosotros no hemos podido ir porque es caro, o sea. Sí. Ni modo que digas, échalo a la caja de la camioneta y nos vamos, pues claro que no, <risa> o sea... No, porque tienes que dar tratamiento al producto, tienes que cuidar que llegue en el mejor estado. Tienes que un transporte consolidado, eh, ahorita hay un proyecto de, de parte de los cerveceros de Jalisco, este, que están yendo a Festival Forna Monterrey, Forna Ensenada, eh, y qué bueno, pero no todos tienen acceso a... Cierto. A, Pero, que ir? Ay, dios. ay dios, aquí el chico de controles <risa> hay que, hay, no nos hay, dice nada. que Nos deja, nos deja hacer. Muchas gracias por eso. Y pues con esto cerramos el tema ya del festival. Pero vamos a planear cómo, cómo nos vemos pronto porque tenemos que platicar con. Sí, Jerry el proyecto de, de las bandas aquí. Sí, tenemos que, que vengan las eso. bandas. sí. Eh, pero muchísimas gracias, Víctor, no, por venir. Gracias por por venir a bien. platicarnos cómo estuvo. Eh, gracias porque siempre nos abren las puertas, porque nos dejan estar ahí enterándonos de todo, eso es sí. muy bonito. Y pues que venga la organización del. Y hoy es martes de lucha libre. ¡Ah, Ah, ah, vamos sí. a ir. ah ya no platicamos de eso, pero bueno. Ah, sí, en la noche vamos en a, ir. Noche a con ir a ver a los luchacumbia. Y pues muchas gracias, maestro. El siguiente martes nos vemos con algo interesante sin duda y gracias. Esperemos, pero, gracias esperemos que la cartelera no lo permita porque la semana pasada Ajá, otra ya no vez dejo nada. bienísimo no y la lluvia que también no lo permita no, sí, sale pero, un poco chicas muchísimas gracias a Laura muchísimas gracias a Jenny por recibirnos siempre, por permitirnos estar ahí y ya saben que Anfibio Radio es su casa sí. que nos encanta ser parte de y pues hay que empezar con la novena edición sí. ¡Au! Vámonos. Y hay que ir calentando motores. Claro. Gracias Pavel por hacer magia como todos los martes. Y vámonos más.